Capítulo 15. Raskolnikov se levantó y quedó sentado en el diván. Con un leve gesto indicó a Razumikine que suspendiera el torrente de su elocuencia desordenada y las frases de consuelo que dirigía a su hermana y a su madre. Después, cogiendo a las dos mujeres de la mano, las observó en silencio, alternativamente, por espacio de dos minutos cuando menos. de Esta mirada inquietó profundamente a la madre. Había en ella una sensibilidad tan fuerte que resultaba dolorosa. Pero, al mismo tiempo, había en aquellos ojos una fijeza de insensatez. Pulqueria Alejandrovna se echó a llorar. Adotia Romanovna estaba pálida y su mano temblaba en la de Rodia. «Volved a vuestro alojamiento con él», dijo Raskolnikov con voz entrecortada y señalando a Rasumikine. «Ya hablaremos mañana. ¿Hace mucho que habéis llegado?» «Esta tarde, Rodia», repuso Pulqueria Alejandrovna. «El tren se ha retrasado. Pero oye, Rodia, no te dejaré por nada del mundo». «Pasaré la noche aquí, cerca de...» guión, «No me atormentéis». La interrumpió el enfermo, irritado. «Yo me quedaré con él», dijo al punto Rasumikine, «y no te dejaré solo ni un segundo. Que se vayan al diablo, mis invitados. No me importa que le sepa mal. Allí estará mi tío para atenderlos. ¿Cómo podré agradecérselo?» Empezó a decir Pulqueria Alejandrovna estrechando las manos de Rasumikine. Pero su hijo la interrumpió. «Basta, basta. No me martiricéis. No puedo más». Vámonos, mamá. Salgamos, aunque solo sea un momento, murmuró Dunia, asustada. No cabe duda de que nuestra presencia te mortifica, que no pueda quedarme a su lado después de tres años de separación. Gimió Pulqueria Alejandrovna, bañada en lágrimas. Esperad un momento, dijo Raskolnikov. cómo me interrumpís, pierdo el hilo de mis ideas. ¿Habéis visto a Lugine? No, Rodia, pero ya sabe que hemos llegado. «Ya nos hemos enterado de que Piotr Petrovich ha tenido la atención de venir a verte hoy», dijo con cierta cortedad Pulqueria Alejandrovna. «Sí, ha sido muy amable. Oye, Dunia, he dicho a ese hombre que lo iba a tirar por la escalera y lo he mandado al diablo». «Oh, Rodia, ¿por qué has hecho eso? Seguramente tú no creerás que», balbuceó Pulqueria Alejandrovna, aterrada. Pero una mirada dirigida a Dunia le hizo comprender que no debía continuar. Adotia Romanovna miraba fijamente a su hermano y esperaba sus explicaciones. Las dos mujeres estaban enteradas del incidente por Nastasia, que lo había contado a su modo, y se hallaban sumidas en una amarga perplejidad. «Dunia», dijo Raskolnikov, haciendo un gran esfuerzo, «no quiero que se lleve a cabo ese matrimonio. Debes romper mañana mismo con Lugine y que no vuelva a hablarse de él. Dios mío», exclamó Pulqueria Alejandrovna, «piensa lo que dices, Rodia», igual replicó Adotia Romanovna, con una cólera que consiguió ahogar enseguida. Sin duda, tu estado no lo permite. Estás fatigado, terminó con acento cariñoso. ¿Crees que deliró? No, tú te quieres casar con Lugine por mí. Y yo no acepto tu sacrificio. Por lo tanto, escríbele una carta diciéndole que rompes con él. Dámela a leer mañana, y asunto concluido. Yo no puedo hacer eso, replicó la joven, ofendida. ¿Con qué derecho? Tú también pierdes la calma, Dunechka, dijo la madre, aterrada y tratando de hacer callar a su hija. Mañana hablaremos. Ahora lo que debemos hacer es marcharnos. No estaba en su juicio, exclamó Rasumikine con una voz que denunciaba su embriaguez. De lo contrario, no se habría atrevido a hacer una cosa así. Mañana habrá recobrado la razón. Pero hoy lo ha echado de aquí. El otro, como es natural, se ha indignado. Estaba aquí discurseando y exhibiendo su sabiduría y se ha marchado con el rabo entre piernas. O sea, que es verdad, dijo Dunia, afligida. Vamos, mamá, buenas noches, Rodia. «No olvides lo que te he dicho, Dunia», dijo Raskolnikov reuniendo sus últimas fuerzas. «Yo no deliro. Ese matrimonio es una villanía. Yo puedo ser un infame, pero tú no debes serlo. Basta con que haya uno. Pero, por infame que yo sea, renegaría de ti. O Lugine o yo, ya os podéis marchar. O estás loco o eres un déspota gruñó Razumikine. Raskolnikov no le contestó, «¿Acaso porque ya no le quedaban fuerzas?». Se había echado en el diván y se había vuelto de cara a la pared, completamente extenuado. Adotia Romanovna miró atentamente a Rasumikine. Sus negros ojos dentellaron y Rasumikine se estremeció bajo aquella mirada. Pulqueria Alejandrovna estaba perpleja. «No puedo marcharme», murmuró a Rasumikine, desesperada. «Me quedaré aquí, en cualquier rincón. Acompañe a Dunia». «Con eso no hará sino empeorar las cosas», respondió Rasumikine, también en voz baja y fuera de sí. «Salgamos a la escalera». Nastasia, alúmbranos. Le juro, continuó a media voz cuando hubieron salido, que ha estado a punto de pegarnos al doctor y a mí. ¿Comprende usted? Incluso al doctor. Este ha cedido por no irritarle y se ha marchado. Yo me he ido al piso de abajo a fin de vigilarle desde allí. Pero él ha procedido con gran habilidad y ha logrado salir sin que yo le viese. Y si ahora se empeña usted en seguir irritándole, se irá igualmente o intentará suicidarse. Oh, ¿qué dice usted? Por otra parte, Adotia Romanovna no puede permanecer sola en ese fonducho donde se hospedan ustedes. Piense que están en uno de los lugares más bajos de la ciudad. Ese bribón de Piotr Petrovich podía haberles buscado un alojamiento más conveniente. Ah, estoy un poco achispado, ¿sabe? Por eso empleo palabras demasiado expresivas. No haga usted demasiado caso. Iré a ver a la patrona, dijo Pulqueria Alejandrovna, y le suplicaré que nos dé a Dunia y a mí un rincón cualquiera para pasar la noche. «No puedo dejarlo así, no puedo». Hablaban en el rellano, ante la misma puerta de la patrona. Nastasia permanecía en el último escalón, con una luz en la mano. Rasumikine daba muestras de gran agitación. Media hora antes, cuando acompañaba a Raskolnikov, estaba muy hablador, se daba perfecta cuenta de ello, pero fresco y despejado, a pesar de lo mucho que había bebido. Ahora sentía una especie de exaltación. El vino ingerido parecía actuar de nuevo en él, y con redoblado efecto. Había cogido a las dos mujeres de la mano y les hablaba con una vehemencia y una desenvoltura extraordinarias. Casi a cada palabra, sin duda para mostrarse más convincente, les apretaba la mano hasta hacerles daño y devoraba a Doty a Romanovna con los ojos del modo más impúdico. A veces, sin poder soportar el dolor, las dos mujeres libraban sus dedos de la presión de las enormes y huesudas manos pero él no se daba cuenta y seguía martirizándolas con sus apretones. Si en aquel momento ellas le hubieran pedido que se arrojara de cabeza por la escalera, él lo habría hecho sin discutir ni vacilar. Pulqueria Alejandrovna no dejaba de advertir que Rasumikine era un hombre algo extravagante y que le apretaba demasiado enérgicamente la mano, pero la actitud y el estado de su hijo la tenían tan trastornada que no quería prestar atención a los extraños modales de aquel joven que había sido para ella la providencia en persona. Adotia Romanovna, aun compartiendo las inquietudes de su madre respecto a Rodia, y aunque no fuera de temperamento asustadizo, estaba sorprendida e incluso atemorizada al ver fijarse en ella las miradas ardorosas del amigo de su hermano. Y solo la confianza sin límites que le habían infundido los relatos de Nastasia acerca de aquel joven le permitía resistir a la tentación de huir, arrastrando con ella a su madre. Además, comprendía que no podían hacer tal cosa en aquellas circunstancias. Y por otra parte, su intranquilidad desapareció al cabo de diez minutos. Rasumikine, fuera cual fuere el estado en que se encontrase, se manifestaba tal cual era desde el primer momento, de modo que quien lo trataba sabía en el acto a qué atenerse. De ningún modo deben ustedes ir a ver a la patrona, exclamó Rasumikine dirigiéndose a Pulkeria Alexandrovna. Lo que usted pretende es un disparate. Por muy madre de él que usted sea, lo exasperaría quedándose aquí, y sabe Dios las consecuencias que eso podría tener. Escuchen, He aquí lo que he pensado hacer. nastasia se quedará con él un momento, mientras yo las llevo a ustedes a su casa, pues dos mujeres no pueden atravesar solas las calles de Petersburgo. seguida en una carrera, volveré aquí, y un cuarto de hora después les doy mi palabra de honor más sagrada de que iré a informarlas de cómo va la cosa, de si duerme, de cómo está, etc. Luego, oíganme bien, iré en un abrir y cerrar de ojos de la casa de ustedes a la mía, donde he dejado algunos invitados, todos borrachos, por cierto. Entonces cojo a Zosimov, que es el doctor que asiste a Rodia y que ahora está en mi casa, pero él no está bebido. Nunca está bebido. Lo traeré a ver a Rodia y de aquí lo llevaré inmediatamente a casa de ustedes. Así, ustedes recibirán noticias dos veces en el espacio de una hora. Primero noticias mías y después noticias del doctor en persona. Del doctor, ¿qué más pueden pedir? Si la cosa va mal, yo les juro que voy a buscarlas y las traigo aquí. Si la cosa va bien, ustedes se acuestan y, a dormir se ha dicho. «Yo pasaré la noche aquí, en el vestíbulo. Él no se enterará. Y haré que Zosimov se quede a dormir en casa de la patrona. Así lo tendremos a mano, porque, díganme, ¿a quién necesita más Rodia en estos momentos? ¿A ustedes o al doctor? No cabe duda de que el doctor es más útil para él, mucho más útil, por lo tanto, vuélvanse a casa. Además, ustedes no pueden quedarse en el piso de la patrona. Yo puedo, pero ustedes no. Ella no lo querrá, porque, porque es una necia». «Tendría celos de Avdotya Romanovna, celos a causa de mi persona, ya lo saben. Y, a lo mejor, también tendría celos de usted, Pulqueria Alejandrovna. Pero de su hija no me cabe la menor duda de que los tendría. Es una mujer muy rara, bien es verdad que también yo soy un estúpido, pero no me importa. Bueno, vamos, porque me creen, ¿verdad? Díganme, ¿me creen o no me creen? Vamos, mamá», dijo Avdotya Romanovna, «hará lo que dice». Es el salvador de Rodia, y si el doctor ha prometido pasar aquí la noche, ¿qué más podemos pedir? Usted me comprende, porque es un ángel, exclamó Razumikine en una explosión de entusiasmo. Vámonos. Nastasia, entra en la habitación con la luz y no te muevas de su lado. Dentro de un cuarto de hora estoy de vuelta. Pulqueria Alejandrovna, aunque no del todo convencida, no hizo la menor objeción. Razumikine las cogió a las dos del brazo y se las llevó escaleras abajo. La madre de Rodia no estaba muy segura de que el joven cumpliera lo prometido. Sin duda es listo y tiene buenos sentimientos. Pero, ¿se puede confiar en la palabra de un hombre que se halla en semejante estado? Ya entiendo. Ustedes creen que estoy bebido, dijo el joven, adivinando los pensamientos de las dos mujeres y mientras daba tales zancadas por la acera que ellas a duras penas podían seguirle, cosa que él no advertía. Eso es absurdo, quiero decir que, aunque esté borracho perdido, esto no importa en absoluto. Estoy borracho, sí, pero no de bebida. Lo que me ha trastornado ha sido la llegada de ustedes. Me ha producido el mismo efecto que si me dieran un golpe en la cabeza, sin embargo, esto no excluye mi responsabilidad, no me hagan caso, pues soy indigno de ustedes completamente indigno, y tan pronto como las haya dejado en casa, me acercaré al canal y me echaré dos cubos de agua en la cabeza. Entonces se me pasará todo. Si ustedes supieran cuánto las quiero a las dos... «No se enfaden, no se rían, de la última persona de quien deben ustedes burlarse es de mí. Yo soy amigo de él. Tenía el presentimiento de que sucedería lo que ha sucedido. El año pasado ya lo presentí, pero no, no pude presentirlo el año pasado, porque, al verlas a ustedes, he tenido la impresión de que me caían del cielo. Yo no dormiré esta noche, ese Zosimoz temía que Rodia perdiera la razón. Por eso les he dicho que no deben contrariarle. Pero, ¿qué dice usted?» exclamó la madre. —¿De veras ha dicho eso el doctor? —preguntó a Adotia Romanovna, aterrada. —Lo ha dicho, pero no es verdad. No, no lo es. Incluso le ha dado unos ellos. Yo lo he visto. Cuando se los daba, ya debían de haber llegado ustedes. Por cierto, que habría sido preferible que llegasen mañana. Hemos hecho bien en marcharnos. Dentro de una hora, como les he dicho, el mismo Zosimov irá a darles noticias, y él no estará bebido. Y yo tampoco lo estaré entonces. Pero, ¿saben por qué he bebido tanto? Porque esos malditos me han obligado a discutir, y eso que me había jurado a mí mismo no tomar parte jamás en discusiones. Pero, dicen unas cosas tan absurdas. He estado a punto de pegarles. He dejado a mi tío en mi lugar para que los atienda, aunque no lo crean ustedes, son partidarios de la impersonalidad. No hay que ser jamás uno mismo. Y a esto lo consideran el colmo del progreso. Si los disparates que dicen fueran al menos originales, pero no, óigame, dijo tímidamente Pulqueria Alejandrovna. Pero con esta interrupción no consiguió sino enardecer más todavía a Rasumikine. No, no son originales, prosiguió el joven, levantando más aún la voz. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que yo les detesto porque dicen esos absurdos? Pues no, me gusta que se equivoquen. En esto radica la superioridad del hombre sobre los demás organismos. Así llega uno a la verdad. Yo soy un hombre y lo soy precisamente porque me equivoco. Nadie llega a una verdad sin haberse equivocado 14 veces, o 114, y esto es, acaso, un honor para el género humano. Pero no sabemos ser originales ni siquiera para equivocarnos. Un error original acaso valga más que una verdad insignificante. La verdad siempre se encuentra, en cambio, la vida puede enterrarse para siempre. Tenemos abundantes ejemplos de ello. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad?, Todos, todos sin excepción, nos hallamos, en lo que concierne a la ciencia, la cultura, el pensamiento, la invención, el ideal, los deseos, el liberalismo, la razón, la experiencia y todo lo demás, en una clase preparatoria del instituto, y nos contentamos con vivir con el espíritu ajeno. ¿Tengo razón o no la tengo? Díganme. ¿Tengo razón? Rasumikine dijo esto a grandes voces, sacudiendo y apretando las manos de las dos mujeres. ¿Qué sé yo, Dios mío? exclamó la pobre Pulqueria Alejandrovna. Y Adotia Romanovna repuso gravemente. «Ha dicho usted muchas verdades, pero yo no estoy de acuerdo con usted en todos los puntos». Apenas había terminado de pronunciar estas palabras, lanzó un grito de dolor provocado por un apretón de manos demasiado enérgico. «Rasumilchine», exclamó, en el colmo del entusiasmo. «Ha reconocido usted que tengo razón. Después de esto, no puedo menos de declarar que es usted un manantial de bondad, de buen juicio, de pureza y de perfección». «Deme su mano, démela. Y usted deme también la suya. Quiero besarlas. Ahora mismo y de rodillas». Y se arrodilló en medio de la acera, afortunadamente desierta aquella hora. «Basta, por favor. ¿Qué hace usted?» exclamó, alarmada, pulquería alejandrovna. «Levántese, levántese», dijo Dunia, entre divertida e inquieta. «Por nada del mundo me levantaré si no me dan ustedes la mano, así. Esto es suficiente. Ahora ya puedo levantarme». Sigamos nuestro camino, yo soy un pobre idiota indigno de ustedes, un miserable borracho. Pero inclinarse ante ustedes constituye un deber para todo hombre que no sea un bruto rematado. Por eso me he inclinado yo, bueno, aquí tienen su casa. Después de ver esto, uno ha de pensar que Rodion ha hecho bien en poner a Piotr Petrovich en la calle. ¿Cómo se habrá atrevido a traerlas a un sitio semejante? Es bochornoso. Ustedes no saben la gentuza que vive aquí. Sin embargo, usted es su prometida. ¿Verdad que es su prometida? Pues bien, después de haber visto esto, yo me atrevo a decirle que su prometido es un granuja. Escuche, señor Rasumikine, comenzó a decir Pulqueria Alejandrovna. Se olvida usted, sí, sí, tiene usted razón, se excusó el estudiante. Me he olvidado de algo que no debí olvidar y estoy verdaderamente avergonzado. Pero usted no debe guardarme rencor porque haya hablado así, pues he sido franco. No crea que, lo he dicho por, no, no eso sería una vileza. Yo no lo he dicho para, no, no me atrevo a decirlo. Cuando ese hombre vino a ver a Rodia, comprendimos muy pronto que no era de los nuestros. Y no porque se había hecho rizar el pelo en la peluquería, ni porque alardeaba de sus buenas relaciones, sino porque es mezquino e interesado, porque es falso y avaro como un judío. ¿Creen ustedes que es inteligente? Pues se equivocan. Es un necio de pies a cabeza. ¿Acaso ese es el marido que le conviene? Dios santo, «Oíganme», dijo, deteniéndose de pronto, cuando subían la escalera. «En mi casa todos están borrachos, pero son personas de nobles sentimientos, y, a pesar de los absurdos que decimos, pues yo los digo también, llegaremos un día a la verdad, porque vamos por el buen camino». En cambio, Piotr Petrovich, en fin, su camino es diferente. «Hace un momento he insultado a mis amigos, pero los aprecio. Los aprecio a todos, incluso a Zamiotov. No es que sienta por él un gran cariño, pero sí cierto afecto» es una criatura. Y también aprecio a esa mole de Zosimov, pues es honrado y conoce su oficio, en fin, basta de esta cuestión. El caso es que allí todo se dice y todo se perdona. ¿Estoy yo también perdonado aquí? Sí, pues adelante, este pasillo lo conozco yo. He estado aquí otras veces. Allí, en el número 3, hubo un día un escándalo. ¿Dónde se alojan ustedes? ¿En el número 8? pues cierren bien la puerta y no abran a nadie volveré dentro de un cuarto de hora con noticias y dentro de media hora con Zosimov bueno me voy buenas noches dios mío ¿a dónde hemos venido a parar preguntó ya en la habitación pulquería alejandrovna su hija tranquilízate mamá repuso dunia quitándose el sombrero y la mantilla dios nos ha enviado a este hombre aunque lo haya sacado de una orgía se puede confiar en él te lo aseguro además ha hecho ya tanto por mi hermano aidunechka Sabe Dios si volverá. No sé cómo he podido dejar a Rodia. Nunca habría creído que lo encontraría en tal estado. Cualquiera diría que no se ha alegrado de vernos. Las lágrimas llenaban sus ojos. Eso no, mamá. No has podido verlo bien porque no hacías más que llorar. Lo que ocurre es que está agotado por una grave enfermedad. Eso explica su conducta. Esa enfermedad, Dios mío, ¿cómo terminará todo esto? Y ¿en qué tono te ha hablado? Al decir esto, la madre buscaba tímidamente la mirada de su hija, deseosa de leer en su pensamiento. Sin embargo, la tranquilizaba la idea de que Dunia defendía a su hermano, lo que demostraba que te había perdonado. «Estoy segura de que mañana será otro», añadió para ver qué contestaba su hija. «Pues a mí no me cabe duda», afirmó Dunia, «de que mañana pensará lo mismo que hoy». Pulqueria Alejandrovna renunció a continuar el diálogo. La cuestión le parecía demasiado delicada. Dunia se acercó a su madre y la rodeó con sus brazos. Y la madre estrechó apasionadamente a la hija contra su pecho. Después, Pulqueria Alejandrovna se sentó y desde este momento esperó febrilmente la vuelta de Rasumikine. De entretanto observaba a su hija que, pensativa y con los brazos cruzados, iba de un lado a otro del aposento. Así procedía siempre Abdotya Romanovna cuando tenía alguna preocupación. Y su madre jamás turbaba sus meditaciones. No cabía duda de que Rasumikine se había comportado ridículamente al mostrar aquella súbita pasión de borracho ante la aparición de Dunia, pero los que vieran a la joven ir y venir por la habitación con paso maquinal, cruzados los brazos, triste y pensativa, habrían disculpado fácilmente al estudiante. La Adotia Romanovna era extraordinariamente hermosa, alta, esbelta, pero sin que esta esbeltez estuviera reñida con el vigor físico. Todos sus movimientos evidenciaban una firmeza que no afectaba lo más mínimo a su gracia femenina. Se parecía a su hermano. Su cabello era de un castaño claro, su tez, pálida, pero no de una palidez enfermiza, sino todo lo contrario. Su figura irradiaba lozanía y juventud, su boca, demasiado pequeña y cuyo labio inferior, de un rojo vivo, sobresalía, lo mismo que su mentón, era el único defecto de aquel maravilloso rostro, pero este defecto daba al conjunto de la fisonomía cierta original expresión de energía y arrogancia. Su semblante era, por regla general, más grave que alegre, pero, en compensación, adquiría un encanto incomparable las contadas veces que Dunia sonreía o reía con una risa despreocupada, juvenil, gozosa, no era extraño que el fogoso, honesto y sencillo Rasumikine, aquel gigante accidentalmente borracho, hubiera perdido la cabeza apenas vio aquella mujer superior a todas las que había visto hasta entonces. Además, el azar había querido que viera por primera vez a Dunia en un momento en que la angustia, por un lado, y la alegría de reunirse con su hermano, por otro, la transfiguraban. Todo esto explica que, al advertir que el labio de Abdotia Romanovna temblaba de indignación ante las acusaciones de Rodia, Rasumikine hubiera mentido en defensa de la joven. El estudiante no había mentido al decir, en el curso de su extravagante charla de borracho, que la patrona de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, tendría celos de Dunia y, seguramente, también de Pulqueria Alejandrovna, la cual, pese a sus 43 años, no había perdido su extraordinaria belleza. Por otra parte, parecía más joven de lo que era, como suele ocurrir a las mujeres que saben conservar hasta las proximidades de la vejez un alma pura, un espíritu lúcido y un corazón inocente y lleno de ternura. Digamos entre paréntesis que no hay otro medio de conservarse hermosa hasta una edad avanzada. Su cabello empezaba a encanecer y a aclararse. Hacía tiempo que sus ojos estaban cercados de arrugas. Sus mejillas se habían hundido a causa de los desvelos y los sufrimientos, pero esto no empañaba la belleza extraordinaria de aquella fisonomía. Su rostro era una copia del de Dunia, solo que con 20 años más y sin el rasgo del labio inferior saliente. Pulqueria Alejandrovna tenía un corazón tierno, pero su sensibilidad no era en modo alguno sensiblería tímida por naturaleza, se sentía inclinada a ceder, pero hasta cierto punto. Podía admitir muchas cosas opuestas a sus convicciones, mas había un punto de honor y de principios en los que ninguna circunstancia podía impulsarla a transigir. Veinte minutos después de haberse marchado Rasumikine se oyeron en la puerta dos discretos y rápidos golpes. Era el estudiante que estaba de vuelta. No entró, pues el tiempo apremia, dijo apresuradamente cuando le abrieron. Duerme a pierna suelta y con perfecta tranquilidad. Quiera Dios que su sueño dure diez horas. Nastasia está a su lado y le he ordenado que no lo deje hasta que yo vuelva. Ahora voy por Zosimov para que le eche un vistazo. Luego vendrá a informarlas y ustedes podrán acostarse, cosa que buena falta les hace, pues bien se ve que están agotadas. Y se fue corriendo por el pasillo. ¡Qué joven tan avispado y tan amable! exclamó Pulqueria Alejandrovna, complacida. Yo creo que es una excelente persona, dijo Dunia calurosamente y reanudando sus paseos por la habitación. Alrededor de una hora después, volvieron a oírse pasos en el corredor y de nuevo golpearon la puerta. Esta vez las dos mujeres habían esperado con absoluta confianza la segunda visita de rasumikine cuya palabra ya no ponían en duda. En efecto, era él y le acompañaba Zosimov. Este no había vacilado en dejar la reunión para ir a ver al enfermo. Sin embargo, rasumikine había tenido que insistir para que accediera a visitar a las dos mujeres. No se fiaba de su amigo, cuyo estado de embriaguez era evidente. Pero pronto se tranquilizó, e incluso se sintió halagado, al ver que, en efecto, se le esperaba como a un oráculo. Durante los diez minutos que duró su visita, consiguió devolver la confianza a Pulqueria Alejandrovna. Mostró gran interés por el enfermo, pero habló en un tono reservado y austero, muy propio de un médico de 27 años llamado a una consulta de extrema gravedad. Ni se permitió la menor digresión, ni mostró deseo alguno de entablar relaciones más íntimas y amistosas con las dos mujeres. Como apenas entró advirtiera a la belleza deslumbrante de Adotia Romanovna, procuró no prestarle la menor atención y dirigirse exclusivamente a la madre. Todo esto le proporcionaba una extraordinaria satisfacción. Manifestó que había encontrado al enfermo en un estado francamente satisfactorio. Según sus observaciones, la enfermedad se debía no sólo a las condiciones materiales en que su paciente había vivido durante mucho tiempo, sino a otras causas de índole moral. Se trataba, por decirlo así, del complejo resultado de diversas influencias inquietudes, cuidados, ideas, etc. Al advertir, sin demostrarlo, que a Doty Romanovna le escuchaba con suma atención, Zosimov se extendió sobre el tema con profunda complacencia. Pulqueria Alejandrovna le preguntó, inquieta, por ciertos síntomas de locura y el doctor repuso, con una sonrisa llena de franqueza y serenidad que se había exagerado el sentido de sus palabras. Sin duda, el enfermo daba muestras de estar dominado por una idea fija, algo así como una monomanía. Él, Zosimov, estaba entonces enfrascado en el estudio de esta rama de la medicina. Pero no debemos olvidar, añadió, que el enfermo ha estado hasta hoy bajo los efectos del delirio. La llegada de su familia ejercerá sobre él, seguramente, una influencia saludable, siempre que se tenga en cuenta que hay que evitarle nuevas emociones. Con estas palabras, dichas en un tono significativo, dio por terminada su visita. Acto seguido se levantó, se despidió con una mezcla de circunspección y cordialidad y se retiró acompañado de un raudal de bendiciones, acciones de gracias y efusivas manifestaciones de gratitud. Adotia Romanovna incluso le tendió su delicada mano, sin que él hubiera hecho nada por provocar este gesto, y el doctor salió, encantado de la visita y más encantado aún de sí mismo. Mañana hablaremos. Ahora, acuéstense inmediatamente, ordenó Razumikine mientras se iba con Zosimov. Mañana, a primera hora, vendré a darles noticias. «¡Qué encantadora muchacha es Adotia Romanovna!», dijo calurosamente Zosimov cuando estuvieron en la calle. Al oír esto, Rasumikine se arrojó repentinamente sobre Zosimov y le atenazó el cuello con las manos. «¿Encantadora? ¿Has dicho encantadora? ¿Cómo te atrevas a... ¿Comprendes? ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Me has entendido?» Y lo echó contra la pared, sin dejar de zarandearle. «¡Déjame demonio! ¡Maldito borracho!» Gritó Zosimov debatiéndose. Y cuando Rasumikine le hubo soltado, se quedó mirándole fijamente y lanzó una carcajada. Rasumikine permaneció ante él, con los brazos caídos y el semblante pensativo y triste. Desde luego, soy un asno, dijo con trágico acento. Pero tú eres tan asno como yo. Eso no, amigo, yo no soy un asno. Yo no pienso en tonterías como tú. Continuaron su camino en silencio, y ya estaban cerca de la morada de Raskolnikov, cuando Razumikine, que daba muestras de gran preocupación, rompió el silencio. te Escucha, dijo Azosimov, tú no eres una mala persona, pero tienes una hermosa colección de defectos. Estás corrompido. Eres débil, sensual, comodón, y no sabes privarte de nada. Es un camino lamentable que conduce al cieno. Eres tan blando, tan afeminado, que no comprendo cómo has podido llegar a ser médico, y, sobre todo, un médico que cumple con su deber. Un doctor que duerme en lecho de plumas y se levanta por la noche para ir a visitar a un enfermo. Dentro de dos o tres años no harás tales sacrificios, pero, en fin, esto poco importa. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Tú dormirás esta noche en el departamento de la patrona, he obtenido, no sin trabajo, su consentimiento, y yo en la cocina. Esto es para ti una ocasión de trabar más estrecho conocimiento con ella, no, no pienses mal. No quiero decir eso, ni remotamente, guión, pero si yo no pienso nada. Esa mujer, querido, es el pudor personificado, una mezcla de discretos silencios, timidez, castidad invencible y, al mismo tiempo, hondos suspiros. Su sensibilidad es tal que se funde como la cera. Líbrame de ella, por lo que más quieras, Zosimov. Es bastante agraciada. Me harías un favor que te lo agradecería con toda el alma. Te juro que te lo agradecería. Zosimov se echó a reír de buena gana. Pero, ¿para qué la quiero yo? Te aseguro que no te ocasionará ninguna molestia lo único que tienes que hacer es hablarle, sea de lo que sea. Te sientas a su lado y hablas. Como eres médico, puedes empezar por curarla de una enfermedad cualquiera. Te juro que no te arrepentirás, esa mujer tiene un clavicordio. Yo sé un poco de música y conozco esa cancioncilla rusa que dice derramo lágrimas amargas. Ella adora las canciones sentimentales. Así empezó la cosa. Tú eres un maestro del teclado, un Rubinstein. Te aseguro que no te arrepentirás. Pero oye... ¿Le has hecho alguna promesa? ¿Le has firmado algún papel? ¿Le has propuesto el matrimonio? Nada de eso, nada en absoluto, no, esa mujer no es lo que tú crees. Porque Chevarov ha intentado, entonces, la plantas y en paz. Imposible. ¿Por qué? Pues, porque es imposible, sencillamente, uno se siente atado, ¿no comprendes? Lo que no entiendo es tu empeño en atraértela, en ligarla a ti. Yo no he intentado tal cosa, ni mucho menos. Es ella la que me ha puesto las ligaduras, aprovechándose de mi estupidez. Sin embargo, le da lo mismo que el ligado sea yo o seas tú. El caso es tener a su lado un pretendiente, es, es, no sé cómo explicarte, mira, yo sé que tú dominas las matemáticas. Pues bien, háblale del cálculo integral. Te doy mi palabra de que no lo digo en broma, te juro que el tema le es indiferente. Ella te mirará y suspirará. Yo le he estado hablando durante dos días del parlamento prusiano, llega un momento en que no sabe uno de qué hablarle, y lo único que ella hacía era suspirar y sudar. Pero no le hables de amor, pues podría acometerla una crisis de timidez. Limítate a hacerle creer que no puede separarte de ella. Esto será suficiente, estarás como en tu casa, exactamente como en tu casa, leerás, te echarás, escribirás, incluso podrás arriesgarte a darle un beso, pero un beso discreto. Pero, ¿a santo de qué he de hacer yo todo eso?, Nada, que no consigo que me entiendas. Oye, vosotros formáis una pareja perfectamente armónica. Hace ya tiempo que lo vengo pensando, y si tu fin ha de ser este, ¿qué importa que llegue antes o después? ¿Te parecerá que vives sobre plumas? ¿Es esta una vida que se apodera de uno y te subyuga? Es el fin del mundo, el ancla, el puerto, el centro de la tierra, el paraíso. Crepes suculentos, sabrosos pasteles de pescado, el samovar por la tarde, tiernos suspiros, tibios batines y buenos calentadores. Es como si estuvieses muerto y, al mismo tiempo, vivo, lo que representa una doble ventaja. Bueno, amigo mío, empiezo a decir cosas absurdas. Ya es hora de irse a dormir. Escucha, yo me despierto varias veces por la noche. Cuando me despierte, iré a echar un vistazo a Rodia. Por lo tanto, no te alarmes si me oyes subir. Sin embargo, si el corazón te lo manda, puedes ir a echarle una miradita. Y si vieras algo anormal, delirio o fiebre, por ejemplo, debes despertarme. Pero esto no sucederá. Este audiolibro fue creado exclusivamente para Plus Magazine.